Por su gran prosperidad decidió la autoridad de Villatripas de arriba que viva el alcalde viva erigir un monumento, un auténtico portento que a los de abajo asombrara una escultura bien cara como dijo el pregonero que costará su dinero pues de mármol a la pastro de nuestro rico catastro la montará un escultor en plena plaza mayor y terminaba el pregón será una gran erección. Se gastó mucha saliva en villatripas de arriba, la gente andaba tan fatua con la cosa de la estatua y había gran emoción. Cuando la inauguración la alcaldesa con premura corre el velo a la escultura y apareció ante la villa la supuesta maravilla saliendo de entre las aguas sin siquiera unas enaguas toda, toda desnudita, una Venus afrodita. La erección no estuvo mal, satisfizo al personal. Tenía el pueblo de al lado El ánimo muy picado Y ahí habló el señor alcalde Erigiremos de balde En Villa Tripa de abajo Se suple con desparpajo Por parte del vecindario La falta de monetario Vecinos de este lugar Hay que vencer o ganar Estáis dispuestos a todo, por sacudiros el lodo de Savenus afro leches, alcalde lo que nos eches, respondió la población con una gran ovación. Cinta, la moza de mejor pinta y en la misma plazoleta la pusieron en porreta y la echaron al pilón sin mayor vacilación luego fue una comitiva a villatripas de arriba a decirles que bajaran miraran y compararan comparando las dos Venus cuáles más y cuál es menos excepto Algún poetastro que a la bola de alabastro Y el pelma de don Simón que de un vuelo fue el pilón Se oyó gritar a compás La jacinta mucho más, la jacinta mucho más Y con grandiosa vehemencia añadió la concurrencia Sobre todos los varones Que en lo tocante erecciones La jacinta en el pilón Matar y leer y leerón.